El jueves 18 de septiembre comienza la cuarta temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratia. Desde las 6 de la tarde y durante 90 minutos repasaremos todo lo relacionado con la música local. Novedades, temas del recuerdo, entrevistas, agenda de conciertos y sobre todo música. En el 100.8 FM y en busquiplaza.net, Euskal Música, cuarta temporada junto a ti. Está aquí el pasaje de las que nadie el tan gente así de la <música> danza de zarritam. Se va a ir y buste coado mi pantalla, lo frecuento general. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, y ri, En el ri, de FM. Noticias, temas del recuerdo Discografía de grupos, entrevistas Y sobre todo, música Los jueves de 6 a 7 y media de la tarde Euskal Música En Berriozán y Rotia 100.8 FM Y en Euskiplaza.net Ah, y síguenos en Twitter Arroba Barra baja IR Aquí comienza Euskal Música En el 100.8 de la FM Y a través de internet En Euskiplaza.net Y saludos desde la sintonía de Berriozario y Ratia... Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. También saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet. Lo hace a través de la página eguskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Estamos a jueves 18 de septiembre del 2014. Cinco minutos son los que pasan del punto de las seis de la tarde. Y aquí comienza Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Vamos a estar contigo jueves tras jueves en esta fanja horaria de 6 a 7 y media de la tarde hasta finales del mes de junio en lo que es ya la cuarta temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratia. Cuarta temporada en la cual te vamos a traer noticias, novedades, discografía de grupos y lo importante, entrevistas a grupos que acaban de darse a conocer o grupos que ya están consolidados en el panorama musical. Y nada más y nada menos que la semana que viene tenemos ya la primera entrevista, será con el vocalista de la formación Alchatu, jovencísima banda de Lumbier que acaba de publicar ya lo que es su segundo trabajo discográfico. Si el la La temporada pasada, si el año pasado sacaron su primer larga duración Ahora, un año después, regresan con su segundo álbum titulado It's Up Escucharemos hoy dos de los temas incluidos en ese nuevo trabajo discográfico Y la semana que viene hablaremos de ese nuevo trabajo Hablaremos también de la trayectoria musical de la banda Por supuesto, de los conciertos En definitiva, de la formación Achatu Lo dicho, jovencísima banda de Lumbier Que acaban de publicar su segundo larga duración Hoy también escucharemos entre otros a Sireen, a Lambretos, a Espíritu de Contradicción y a otra novedad, Bourbon Kings, ¿que quién son esta banda? Es una formación de Iruña que acaban de publicar su primer larga duración, bueno están en ello, nos acaban de llegar, nos acaban de traer lo que es su primer adelanto, el tema Van a por ti, una versión que está en demo y es un grupo de Rap Metal y New Metal que se acaba de formar en Iruña. Así que todo esto es lo que tenemos en el programa de hoy, en el primer programa de esta cuarta temporada de Euskal Música aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM y en internet ya sabes que nos puedes seguir a través de la página web eguskiplaza.net clicando en el logotipo de la radio y comentarte también que este tu programa de Euskal Música también lo puedes escuchar tanto el sábado como el domingo, eso sí, en redifusión, en repetición en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde Dicho esto, vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con Vendetta, una banda surgida del seno de Scaladiac en 2007. Hay que decir que esta formación prosigue con este CD: Fuimos, somos y seremos Azzo Gaur Avior, su celebrada marcha triunfal. Este nuevo trabajo ha sido grabado en el estudio del sótano por Iker Piedrafita, quien se encargó de tocar los teclados en el álbum, un álbum que alberga 12 canciones.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 En la Casa Rural conjugarán música, trabajo y descanso. Y hay que decir que esta banda de Iruña, Vendetta, editará su cuarto disco a principios de diciembre de este año 2014. O sea que a principios de diciembre ya tendremos nuevo material de esta banda de Iruña de Vendetta de Javier, Peyo, Rubén, Enrico y Luisillo. Mientras tanto, nos quedamos con este, su tercer larga duración. Nos quedamos con su fuimos, somos y seremos... Acho, Gaur, Etaviar, y de él te extraemos dos de los temas incluidos en este álbum: Cerca del Mar y Udarako Gau Lusiak. Het te cuesta entenderlo, ser humano cuando yo nací, pensaba que estaba de paso, tenía miedo a sonreír, a reír y a te luego. Aunque te cuesta entenderlo, en aquel tiempo en el que joven fui.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 Dat te kort is, dat En in que joven fui La mujer sufrió el maltrato, madre tierra de animal no respetado het toca despedirme Orgulloso de pensar que yo mijn heer, mijn heer, tierra heer, mijn pueblo mijn heer, mijn heer, mijn heer, mijn heer, siempre cerca del mar lejos de la heer, mijn heer, que nunca nos heer, Donde heer, mijn nunca paran de brillar Tus ojos y los de mi gente Tu esta canción llamando a la esperanza. A la esperanza de algún día poder cantarla. Esquivo en el papel las lágrimas que manan ilusión. De manan a mi ilusión, que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 Capana, there we go. Tu shortstop si los derby gigante. ¿Sabes <messas> tu discutir kilómetro a que vin? Ver kikushi. Gosje di denen is een ean, Vaticano erorzen in kussie. Dat u reskutic te bekaturikwegin, tiro kada vin zanahoran, ho lacht het een di denen is een ean, arresia ksutan in kussie. Ik kan het niet vergeten, maar ik kan het niet vergeten. Taak de taak, u dacht, o ga lute, a carstione akko de taak. de shot then the saudí dick outside ooh ooh ooh da sur escotic ahí están sonando dos de los temas incluidos en el tercer larga duración para esta formación de Iruña para Vendetta temas marchosos temas alegres temas cañeros, los que te puedes encontrar en este gran trabajo discográfico fuimos Somos y seremos Hacho Gaur, Etaviar. Lo dicho, recordarte que a principios de diciembre del 2014 ya tendremos material nuevo para poder disfrutar y para poder saborear. Ellos son Javier Echeverría a la guitarra y a las voces, Peño Reparaz al trombón y a la voz, Rubén Antón, vecino de Berriozara a la trompeta y coros, Enrico Rubiños a la batería y a la percusión, y Luisillo Calandraca al bajo, contrabajo y voz. Y nosotros que seguimos ofreciéndote más música, claro que sí. Nos vamos, si te parece ahora, con el grupo de Zornoza Seiren, esta banda formada por siete músicos de Vizcaya, Nafarroa y Guipúzcoa que han editado su tercer trabajo discográfico, una autoproducción titulada Udaskena. Udaskena reúne diez canciones pegadizas que tienen como punto de partida el pop y la música celta, con tintes de rock y algún que otro guiño al country e incluso a ritmos más bailables. Se trata, en cualquier caso, de un viaje por diferentes paisajes sonoros, como te vas a poder dar cuenta en de los temas incluidos en este álbum. Udaskena, los temas Aise, Elauchia y el tema Isan Sin Tudan, séptimo corte del álbum. La música la trae ahora Saiden. Suberrido, het serberrido, tu esquero. een is een muga een Chiquiada cuci tan video que raxa en de tubula, maña en chiquiada gera tu saiguna. En su vida suaretas esan beardisudana, ordaña signada la stana. Mirei si música que nos la trae ahora mismo Seiren, una banda donde tenemos al frente a Yoki Lacalle, a las voces y a la violina y a Oniche García a las voces y a la guitarra acústica. Y en definitiva, siete músicos de Vizcaya, Nafarroa y Guipuzcoa que han editado este su tercer trabajo, una autoproducción titulada nada. Y ahí están los de los temas Aise Irauchia e y estos últimos compases del tema Isan Sin Tudan. ¿Y qué te parece si nos vamos ahora con un proyecto de un grupo planeado en 2013 por los veteranos jóvenes músicos? Aguayico, que seguro que lo conocerás de caótico y de caos etílico, y Xavier Aracama. Ellos dijeron, vamos a buscar a un montón de personajes y han encontrado a Psycho David Aguayo de Caos Etílico y Caótico, la cama de Triquicio, Césatec y Obrin Paz, Alfonso Aguayo de Desterrados, Caos Etílico y Caótico, Aich Bujanda de Segada, Galagardo Gurá y Arrebote, a Sier Sánchez de Potato, Gasteiz Big EHM Orquesta Sinfónica, a Sabi Zelaya de Estupenda Jones, a Miquel Sanz de Beta Garri, a I a Joel Márquez de la Banda Municipal de Agurain, Y de la formación de montones En definitiva Que han encontrado Lo mejor de lo mejor Para editar este Su álbum Therapy En los estudios Iguain Entre el 10 de enero Del de 2014 Y el 14 de febrero De este año Con Aritz Arregui Como técnico de sonido Hay que decir Que, Sao, que Saiko Pone el título Therapy A su primer trabajo discográfico eh, La banda Pues es una buena maquinaria Para facturar Un novedoso Tricky Punk Haya O sea que Cuidadito porque esta banda le va a la triquitriza y, y, por supuesto, como es habitual, eh, viniendo de donde vienen, Estupenda Jones, Petagarry, Caótico, Caos Etílico, también La Caña y La Fuerza. De este primer trabajo discográfico vamos a extraer dos de los temas incluidos en ese su álbum, Surepeck y Egg, y esta es mi banda, es lo nuevo de Saiko, es, digámoslo así... El complemento de varios personajes en el mundo de la música Que ahora se han juntado bajo el nombre de Saiko Con este álbum, Therapy Musicales de este conjunto de chicos que vienen de distintas formaciones para editar este primer larga duración. Se hacen llamar Saiko, el álbum Therapy, ahí estaban los temas, Surebe bebé o Esto, Esta es mi banda. Hay que decir que el disco ha sido editado bajo el sello discográfico Vaga Viga. Y nosotros que seguimos compartiendo más música en la sintonía del 100.8 en Berriozar y Ratia En este primer programa de esta cuarta temporada de Euskal Música Lo dicho en el 100.8 o en internet en eguskiplaza.net Ya sabes que este es tu programa, lo puedes volver a escuchar tanto el sábado como el domingo A la misma hora de 6 a 7 y media de la tarde, eso sí, en redifusión, en repetición Nos vamos con una banda de rock alternativo originaria de Tudela Se formaron en el año 2009, pero todos sus miembros pues tienen una dilatada experiencia En otras bandas como La Viuda Negra, Mistake o la formación Hora Cero. Hablamos de la formación Lambretos, que tras un rodaje por los escenarios de Nafarroa, en el 2010 son seleccionados como finalistas del concurso de bandas organizado por la red social en Yol y actúan en la Sala Caracol de Madrid. En el año 2012 llegan a ser pues, semifinalistas en los encuentros de Nafarroa en la localidad de Música y en el año 2013 fueron elegidos para participar en el circuito a artistas en ruta organizado por la A Y e, lo cual les llevó a girar por gran parte del estado presentando su primer trabajo discográfico titulado Overflow y que ha sido grabado en los estudios El Sótano por Iker Piedra Fita. De este primer larga duración, Overflow, te extraemos los temas titulados más concretamente Miserie y Cenizas, desde Tudela, Lambretos. La fuerza y la caña de esta formación, la fuerza y la caña de Lambretos, con este álbum Overflow y con temas como Misery y Cenizas. Y la música que continúa, esto sigue en el 100.8 en Berriozar y Racia. Y ahora si te parece nos vamos a ir... Con una banda de Iruña nos vamos con el Segundo trabajo discográfico De Espíritu de Contradicción 33 latigozos por minuto Disco cargado de rock and roll Que vuelven a situar a la banda navarra En la escena nacional La banda ya nos sorprendió pues, hace un par de añitos Con su primer larga duración Cautivos en abril Del primer trabajo a este segundo ha habido varios Cambios en la formación, entre ellos la vocalista Que ahora ha entrado Esther Bidondo A la voz y a los coros Entrando ya en 2013, deciden en embarcarse en un nuevo proyecto en el que siguiendo pues los patrones rubricados ya anteriormente giran eh, vuelta y mitad a la tuerca buscando y encontrando un sonido más contundente y enérgico, nueve cortes cargados de rock, carrabados en riguroso directo y engranados en la maquinaria de los estudios Averín a los mandos de Iñaki Llanera, el álbum Este segundo trabajo discográfico 33 latigazos por minuto Ellos son Esther Yvonne A la voz y a los coros Mikel Egués A la guitarra rítmica y solista Aitor Ortigos A la guitarra rítmica Solista y clásica Guillermo Gil Al bajo Y Pedro Fernández A la batería La temporada pasada Ya estuvieron por aquí Por Perinozar y Rati por el programa Euskal Música Varios de los Varios de los componentes Para pues eh, Presentarnos Este segundo Larga duración Nos dejaron un disco Y aquí en Euskal Música Por supuesto Lo vamos a dar a conocer Como se merece Este nuevo álbum Espíritu de contradicción Los temas El orgullo En la piel Y sombras Del ayer El álbum 33 Latigazos Por minuto <risa> En la piel, despertar indomables Sombras del ayer, nuestra dulce historia Latidos y aprende a volar Son los temas que te puedes Encontrar dentro de lo que es este segundo Larga duración para esta formación navarra Para espíritu de contradicción El álbum 33 Latigazos por minuto, ahí estaban Sonando los temas, el orgullo En la piel y este tema sombras del ayer Desaparecer sombras del ayer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 ...vídeos, agenda de conciertos... ...y por supuesto el programa de cada semana... ...euskalmusica.blogspot.es Ya lo sabes euskalmusica.blogspot.es para informarte... ...en todo lo referente a la música local... ...a la música que se realiza en Euskal Herria... ...lo haces los jueves de 6 a 7 y media de la tarde... ...y también lo puedes hacer las 24 horas del día... ...los 365 días del año en la página web, euskalmusica.blogspot.com, no, punto .es, eh, hemos cambiado, ahora es punto .es. Y nos vamos, si te parece, ahora hasta el año 2011, una banda de Iruña, Espejos por Ventanas, es el título del álbum, los temas... Askatasunari, Beldurra y nuestro comando. Hablamos de ellos, hablamos del decimoquinto aniversario de El Trono de Judas. Como te comentaba al comienzo, ahí está el trono de Judas con este álbum del decimoquinto aniversario 1996-2011, con temas como estos Ascadas Unari de Durra, puesto que estamos escuchando el tema Nuestro Comando, ahí está este quinteto de Iruña. con caña, con fuerza y con garra, quienes son el trono de Judas. Espejos por ventanas el álbum lleno de garra, lleno de fuerza, lleno de energía. Y nos vamos a dar un guiño si te parece a la euskera a kilómetro. Ahora sí, después de lo que dice este Crío en el tema Titulado más concretamente Nuestro Comando, ahora sí que sí. Nos vamos a dar un guiño a euskera. Kilómetros, leyes y voluntades políticas nos alejan del euskera. El álbum Euskaraz, Bisi e Tai con Iker Piedrofita de Dickers. Eh, Canibo con Aitor Gorosabel de Sutagar. Timbacada con Kuchi Romero de Marea. Sound con Brigiduque de coma. En definitiva, 20 temas con grupos y colaboraciones importantes como, por ejemplo, Los Marianitos Blay con ese heróico Nice o Volvora con Escuncha y Rauli. Son dos de los grupos que han colaborado en este proyecto, en este álbum titulado Euskaraz, Bisi, Eta y casi".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 uit je net als Deze is de kans om te maken. Deze is de kans om te maken. Deze is de kans om te maken. la te maken. Deze go, de la is de kans om te maken. Deze is de kans de te maken. Deze de ik ga het ik We zijn geteerd, boxeo, izarra, izar col patua. Kaldube, arkodut, ongiorda, indukta. Ik wil een dun chaadu, het is huis, ik wil papa, postuak ni re, ni re, contra daute, amaña tuta dago, taongi taquite, ni re, san goak, soluan, danza zen, lagum barcaxi, anaris, hai tichoiten, eskerre con su cena, het is gelocrochet, chetipoak, autilut, islas pero esels, ik push, legustiak, arnas aguantaten, nik bano a MMB, het is Askar Motel, bit, ik kan zerekin, nee, eh? ja, nee, ik moet het, dat je als een videomagot zijn, Oranje zijn gonais, joriba con Colombia te es is uw idee, want in casa Colombia te koop musical a favor de la euskera Euskara's eta ikasi También estaba por ahí la gente de la Coral del Valle de la Berrueza, por ejemplo. También está Aitori Barreche de Endacaris Muertos, junto a la formación de Birrul Leonor Marichadar. O también están, por ejemplo, José Mides Cape con la banda Shot r En definitiva, 20 canciones, 20 grupos, 20 artistas, colaborando a favor de la euskera, como lo han hecho La formación Marianitos Fly. Con el tema titulado Erónico Nice. O lo está haciendo Vólvora con este tema, Escucha Irauli. Y ahora sí, nos vamos con la primera de las dos novedades que tenemos. Para el día de hoy hay que dar gracias, por supuesto, a la formación Bourbon Kings, una banda de rap metal, new metal de Iruña, que acaba de darse en esto a conocer en esto de la música y que aún no han sacado el disco, pero nos han traído la versión demo del tema titulado más concretamente Van a por mí. Así que es que ricasco, gracias, por supuesto, a la formación Bourbon Kings por habernos adelantado este tema que se va a incluir en el primer larga duración de esta banda. Bourbon Kings, el tema Van a por ti. A la escena musical Y aunque esta siga fatal Seguimos a lo nuestro Lo demás nos da igual Pero me hierve la sangre Cada vez que veo Cómo tratan a la música No me lo creo aún Si tú tienes un Grupo de música Hay que dar cobertura Siempre tienes un según Según tu pasta Tu físico Tus padrinos Pero al igual que suben caran en el olvido Porque Lo que sucede Es que sucede Es una mierda Así que cede No puedas que lo cometa me jodes si la gente lo recomienda Tú lo consumes, no nadie me ofenda Yeah, espera Yeah Hue kiss yeah yeah, yeah yeah How Yeah los puntos a la crises Yeah en yeah. yeah. Yeah. los puntos la Kins. Para Kins. Para yeah. para Música okay. para el alma, el gimnasio para el cuerpo, por eso cada noche ensayo en un cuarto y entre cuatro paredes vuela nuestra imaginación haciendo sentimientos en forma de canción, molesto, protesto Con tus simples textos a tu mundo no me presto, me dejo la vida en esto, te conozco, solo eres Un falso modesto, haces música para la multitud, yo contento al resto Lo que supieres que su debes una mierda Así que cede, no puedas que lo comprenda Mi coche, que él lo recomienda. Tú lo consumes, no nadie me ofenda. estilo se dan cita a través de las ondas del 100.8 en esta franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, el jueves en riguroso directo, fin de semana, sábado y domingo en la misma franja horaria también de 6 a 7 y media de la tarde, eso sí, en repetición en redifusión, le hemos dado al rap, al metal y a new metal con esta nueva banda de Uña Bourbon Kings con este adelanto en versión demo, de tema Van a por ti, dentro de poquito tendremos el primer larga duración en nuestras manos pero mientras tanto, nos quedamos con su adelanto de novedad a novedad y tiro porque me toca, porque ahora nos vamos, ahora sí que sí, con el segundo trabajo discográfico de Alchatus Sorprendentes. Es la única palabra que me viene a la cabeza después de haber compartido eh, largas semanas de grabación y mezclas en el estudio de grabación Cadiruña eso es lo que nos comenta Pachigoni de la discográfica GOR. Y es que hay que decir que regresan un año después de haber publicado su primer larga duración y después de un año de haber dado concierto, concierto y concierto, los Alchatu nos llegan desde Lumbier son tres chicos de 16 y 15 años respectivamente y regresan lo dicho con este, su segundo larga duración, hay que decir que la semana pasada, o que la semana que viene mejor dicho estará por aquí por los estudios de Berriozari por el programa Euskal Música el vocalista Ibai para hablarnos de este nuevo trabajo discográfico para hablarnos de los conciertos, de la gira que han dado en su trabajo anterior del videoclip que por cierto el martes que viene sale, eh, lo podrás ver en cualquier plataforma digital a través por supuesto también del sello GOR y a través de Alchatu, podrás ver el pedazo videoclip que acaban de sacar, será el martes cuando salga y el jueves por supuesto cuando lo presentemos aquí en Berriozar y Ratia en Euskal Música con el vocalista de la banda y Nos quedamos pues mientras tanto con su buena música Nos quedamos con los temas titulados Más concretamente Itcha Tema que da titular álbum y sencillo presentación Y el tema Surechaz Gordeak Son ellos, son, achatu, llegan desde Lumier Y así es la buena música que hacen Zal gordijn, koude jongens, biets baroe aan, zul het ...incluidos dentro de lo que es el segundo trabajo discográfico para esta joven de la banda de Lumbier... ...para Alachatu... ...los temas y chat -te que da título a lo que es este segundo trabajo discográfico... ...y ahí está sonando este tema titulado Surechat Kordeak... ...son 15 temas los que se incluyen en este nuevo larga duración... ...y recuerda el próximo jueves tendremos por aquí por Euskal Música... ...por y Ratia al vocalista de la banda Ibai... Y nada, que vamos a ir terminando. Hemos escuchado a Vendetta, hemos escuchado a Seyrein, a Saiko, a Lambretos, a Flitter, a Espíritu de Contradicción, a El Trono de Judas, ese proyecto de Euskalas Visi, Eta y Casi Nairut, y a Bourbon Kicks. Novedad esta semana en Euskal Música como novedad es lo nuevo de Al Chato. Y nos vamos a despedir con eh, un poquito de tristeza. Ya que nos vamos a ir con Palaveru, Y es que el guitarrista Juan Carlos Lerga. Eh, Juan Carlos eh, Lera, perdón. Ha fallecido esta semana Fue el fundador de Parabelun Que dio grandes tardes y noches De buen rock and roll en toda Euskal Herria Con ese gran proyecto musical Como eran Parabelun Nos quedamos con uno de los temas incluidos Dentro de ese álbum Dentro de esos primeros álbumes Que sacaron al mercado Lo dicho con este homenaje a Juan Carlos Lera Desde aquí desde Canal Música Terminamos el programa de hoy En la sintonía del 100.8 de la FM Y en internet en euskiplaza.net Pero recuerda Volvemos dentro de 7 días Ja, die hoor. blogspot.es